El tercer gemelo. Ken Follett. —¿Conociste alguna vez a un hombre con el que quisieras casarte? —preguntó Lisa. Tomaban café instantáneo sentadas a la mesa en el apartamento de Lisa. En el piso a su alrededor todo era bonito, a tono con Lisa, grabados de flores, adornos de porcelana y un osito de felpa con corbata de lazo de lunares. Lisa iba a tomarse el día libre, pero Gianni iba vestida para trabajar con falda marinera y blusa blanca de algodón. Era un día importante y la atención la tenía sobre ascuas Llegaba al laboratorio para someterse a una jornada de pruebas, el primero de los sujetos seleccionados. Iba a confirmar su teoría o iba a fallarle en toda regla. Al final de la jornada iba a verse ensalzada ¿O tendría que revisar y evaluar de nuevo sus ideas? Sin embargo, no deseaba ponerse en camino hacia el trabajo hasta el último momento posible. Lisa aún tenía el ánimo muy frágil. Ya ni imaginaba que lo mejor que podía hacer era permanecer sentada con ella y charlar de hombres y de sexo como siempre hacían. Ayudándola así a volver a la senda de la normalidad. Le hubiera gustado quedarse allí toda la mañana, pero le era imposible. Lamentaba de veras que Lisa no estuviese con ella en el laboratorio echándole una mano, pero eso no podía ser. Sí conocía uno, contestó Janie a la pregunta. Hubo un chico con el que desee casarme. Se llamaba Will Temple. Era antropólogo, todavía lo es. Gianni aún podía verle mentalmente un tierrón corpulento de barba rubia con vaqueros azules y jersey de pescador que circulaba por los pasillos de la universidad con una bicicleta que tenía un cambio de marchas de 10 velocidades Ya lo has citado otras veces, dijo Lisa ¿Cómo era? Formidable, Gianni suspiró Me hacía reír. Cuidaba de mí cuando caí enferma. Se planchaba en sus propias camisas y tenía la capacidad sexual de un caballo. Lisa no sonrió. ¿Qué fue mal? Gianni estaba en plan audaz pero todavía le dolía aquel recuerdo. Me dejó por Georgina Tinkerton-Ross", a guisa de explicación, añadió. De los Tinkerton-Ross de Pittsburgh, ¿qué clase de chica era? Lo último que Gianni deseaba era rememorar a Georgina. Sin embargo, se trataba de sacar del cerebro de Lisa la violación, de modo que se obligó a dar vida verbal a sus reminiscencias. Era perfecta, dijo, y no le hizo mucha gracia el amargo sarcasmo que percibió en su propia voz. Rubia como el trigo, figura de reloj de arena, gusto impecable en jerseys de cachemía y en zapatos de piel de cocodrilo. Ni pizca de cerebro, pero podrida de dinero. ¿Cuándo ocurrió todo eso? Will y yo vivimos juntos un año mientras yo hacía el doctorado. En su recuerdo, aquella había sido la época más feliz de su vida. Will se trasladó cuando yo estaba escribiendo sobre si la criminalidad está latente en los genes. Magníficamente calculado, Will. Quisiera poder odiarte más aún. Barrington me ofreció entonces un empleo en la Jones Falls y me lancé de cabeza. Los hombres son unos canallas. Will no es ningún canalla. Es un chico estupendo. Se enamoró de otra, eso es todo. Creo que se equivocó en su elección. No fue como si él y yo estuviésemos casados o algo así. No rompió ninguna promesa. Ni siquiera me fue nunca infiel. Salvo un par de veces antes, me dijo. Ya ni comprendió. que estaba repitiendo las propias palabras de autojustificación de Will. No sé, tal vez era un canalla, después de todo. Quizá deberíamos volver a la época victoriana, cuando un hombre que besaba a una mujer se consideraba prometido. Al menos las chicas conocían el terreno que pisaban. En aquellos momentos, la perspectiva de Elisa respecto a las relaciones con el sexo opuesto estaba un tanto distorsionada, pero Gianni no lo dijo. Le preguntó en cambio. ¿Qué me dices de ti? ¿Encontraste alguna vez un hombre con el que te hubiera gustado casarte? Nunca, ni uno. Tú y yo tenemos mucha categoría. No te preocupes. Cuando el señor adecuado aparezca, será un hombre maravilloso. Sonó el telefonillo de la entrada y ambas se sobresaltaron. Lisa dio un respingo y tropezó con la mesa. Un jarro de porcelana fue a estrellarse contra el suelo y se hizo añicos. «¡Maldita sea!», exclamó Lisa. Aún tenía los nervios de punta. «Recoger los trozos» se brindó ya ni en tono tranquilizador. Ve a ver quién está en la puerta. Lisa cogió el telefonillo. Una arruga de preocupación surcó su rostro mientras examinaba la imagen del monitor. Está bien, supongo. Articuló dubitativa y apretó el botón que abrió la puerta del edificio. ¿Quién es? Preguntó Gianni. Un detective de la unidad de delitos sexuales. Jani ya, ya se había temido que enviaran a alguien con la embajada de inducir a Lisa a colaborar en la investigación. Estaba firmemente decidida a que no sucediera así. Solo le faltaba Lisa que la acosaran con preguntas indiscretas. ¿Por qué no le has dicho que se fuera a tomar viento? Tal vez porque es negra. ¿Te estás quedando conmigo? Lisa denegó con la cabeza. Muy listos, pensó Janney, mientras recogía en el hueco de la mano los trozos de porcelana. Los polis sabían que Lisa y ella eran hostiles. De haber enviado un detective blanco y varón, no hubiera pasado del umbral de la puerta. De modo que encargaron la operación a una mujer de color, sabedores de que las muchachas blancas de clase media le franquearían el paso y se mostrarían corteses con ella. Bueno, Si intentaba pasarse de la raya con Lisa, la echarían de allí sin contemplaciones. Lo mismo que si fuera un hombre blanco, pensó Gianni. La detective resultó ser una mujer rechoncha de alrededor de 40 años, elegantemente vestida con blusa color crema y multicolor pañuelo de seda. Llevaba una cartera de mano. Soy la sargento Michelle Delaware, se presentó. Los compañeros me llaman Miss. Gianni se preguntó qué llevaría en la cartera. Normalmente los detectives llevan armas, no documentos. «Soy la doctora Jan Ferrami», dijo Gianni. Siempre sacaba a relucir su título al presentarse a alguien con quien suponía iba a tener trifulca. Ella es Lisa Hoxton. «Señora Hoxton», dijo la detective. Quiero manifestarle, en primer lugar, que lamento infinito lo que le sucedió ayer. A mi unidad llega un caso de violación diario, por término medio, y cada uno de ellos representa una tragedia terrible y un trauma lacerante para la víctima. Sé que se siente usted muy herida y lo comprendo. Uf, pensó Jani. esto es distinto a lo de ayer. Trato de superarlo, respondió Lisa desafiante, aunque la delataron las lágrimas que afluyeron a sus ojos. ¿Puedo sentarme? Faltaría más. La detective tomó asiento ante la mesa de la cocina. Su actitud no se parece en nada a la del patrullero, comentó Gianni mirándola atentamente. Miss asintió con la cabeza. Lamento profundamente la actitud de Madgenty y el modo en que las trató. Al igual que todos los agentes, recibió la formación oportuna acerca del modo de atender a las víctimas de una violación. Pero parece haber olvidado todo lo que le enseñaron. Me siento mortificada en nombre de todo el departamento de policía. Fue como si me violaran otra vez. Se quejó Lisa lastimeramente. No creo que eso vuelva a repetirse, dijo Miss. y un deje de cólera se le deslizó en la voz. Así es como muchos casos de violación van a parar al archivo con la nota de infundado. No es porque las mujeres mientan al presentar la denuncia. Es porque el sistema las trata tan brutalmente que deciden retirarla. No me cuesta ningún trabajo creerlo, afirmó Jani. Se recomendó ir con cuidado. Miss podía hablar como una monjita pero no dejaba de ser un miembro de la policía. Miss sacó una tarjeta de la cartera. Aquí tiene el número de un centro voluntario de asistencia a víctimas de violación y malos tratos infantiles, informó. Tarde o temprano, toda víctima necesita consejo. Lisa miró la tarjeta, pero respondió. En este momento lo único que deseo es olvidarlo. Miss asintió con la cabeza. Hágame caso. Guarde la tarjeta en un cajón. Sus sentimientos pasarán por ciertos ciclos y es muy probable que llegue la hora en que esté preparada para buscar ayuda. Muy bien. Gianni decidió que Miss se había ganado un poco de cortesía. Le apetece un poco de café, ofreció. Me encantaría tomar una taza. Lo prepararé. Gianni se levantó y llenó la cafetera eléctrica. ¿Trabajan juntas? Preguntó Miss. Sí, respondió Gianni. Estudiamos gemelos. ¿Gemelos? Estimamos sus similitudes y diferencias e intentamos determinar cuánto es producto de la herencia y cuánto se debe al modo en que los educaron. ¿Cuál es su función en esa tarea lisa? Mi trabajo consiste en localizar gemelos para que los científicos los estudien. ¿Cómo desarrolla esa búsqueda? Empiezo a partir de los certificados de nacimiento que constituyen información de dominio público en casi todos los estados. Aproximadamente un 1% del total de nacimientos es de gemelos, de forma que encuentro una pareja de ellos cada 100 partidas de nacimiento que reviso. El certificado da la fecha y lugar de nacimiento. Sacamos una copia y luego seguimos la pista a los gemelos. ¿Cómo? Tenemos en un cedéron todas las guías telefónicas de Estados Unidos. También podemos consultar los registros de permisos de conducir y las referencias de las agencias de créditos. Encuentran siempre a los gemelos? No, por Dios. Nuestro índice de éxito depende de su edad. Localizamos el 90% aproximadamente de los de 10 años, pero solo el 50% de los que cumplieron los 80. Las personas de edad son las que con más probabilidad se han mudado de domicilio varias veces, han cambiado de nombre o han fallecido. Miss Miroyani. Y luego usted los estudia. «Mi especialidad», dijo Gianni, «son los gemelos univitelinos que se criaron separados. Son mucho más difíciles de encontrar». Depositó la cafetera encima de la mesa y sirvió a Miss un café. Si la detective tenía intención de presionar a Lisa, se lo estaba tomando con calma. «Tras sorber un poco de café, Miss», preguntó a Lisa, «¿Tomó algún medicamento en el hospital?». No, no estuve allí mucho tiempo. Debieron facilitarle la píldora contraceptiva del día siguiente. ¿Usted no quiere quedar embarazada, verdad? Lisa se estremeció. Claro que no. Me estaba estrujando el cerebro preguntándome qué podía hacer respecto a eso. Acuda a su médico de cabecera, él se la proporcionará... a menos que tenga alguna objeción de tipo religioso. Hay médicos católicos para los que representa un problema. En ese caso, el centro voluntario le recomendará una alternativa. Es estupendo hablar con alguien que conoce el paño, dijo Lisa. El incendio no fue ningún accidente, continuó Miss. He hablado con el jefe de bomberos. Alguien encendió fuego en un almacén próximo al vestuario. Y desenroscó los tornillos de las tuberías de ventilación para asegurarse de que el humo iba directamente al vestuario. Ahora bien, a los violadores no les interesa en realidad el sexo. Es la emoción del peligro, el miedo lo que les impulsa. Creo pues que el fuego era parte de alguna fantasía de ese tipo. A Yanni no se le había ocurrido esa posibilidad. Di por supuesto que ese canalla no era más que un oportunista que se aprovechó del incendio. Miss negó con la cabeza. El violador que sale con una chica sí que es oportunista. Se encuentra con que la moza está drogada o ebria y no puede oponer resistencia. Pero los individuos que violan a desconocidas son distintos. Lo preparan mentalmente. Fantasean y trazan un plan para llevar a la práctica esa fantasía. Pueden ser astutos, lo que los hace más aterradores. La indignación de Jan ni aumentó. —Estuve a punto de perder la vida en ese incendio —dijo. —¿Tengo razón al pensar que no había visto nunca a ese hombre? —preguntó Misarisa. —¿Era un completo desconocido para usted? «Creo que le había visto cosa de una hora antes», respondió Lisa. Cuando iba corriendo con el equipo de hockey, un automóvil se detuvo por allí y el conductor se nos quedó mirando. «Tengo el pálpito de qué era él». «¿Qué clase de coche?» «Viejo, eso sí que lo sé». «Blanco, con mucho óxido encima». Mm, «Tal vez un Datsun». Gianni creyó que Miss anotaría aquellos datos, pero la detective continuó con la conversación. Mi impresión es que se trata de un pervertido inteligente y absolutamente despiadado, capaz de hacer lo que sea, con tal de disfrutar de la emoción, del miedo que eso le produce. Deberían encerrarlo para el resto de su vida, comentó Gianni amargamente. Miss jugó su haza. Pero no lo encerrarán, está libre y repetirá su hazaña. ¿Cómo puede estar segura de ello? Se mostró escéptica Jani. La mayoría de los violadores son violadores en serie. La única excepción es el violador oportunista que sale con una chica y aprovecha la ocasión si se le presenta, el que he mencionado antes. Ese tipo de muchacho solo comete su delito una vez. Pero los individuos que violan a desconocidas reinciden y reinciden hasta que los detienen. Miss miró a Lisa. En el plazo de siete a diez días, el hombre que la forzó a usted habrá sometido a otra mujer a la misma tortura, a menos que le atrapemos antes. —¡Dios mío!—exclamó Lisa. Jenny comprendió entonces a dónde quería ir a parar Miss. Como Jenny había supuesto, la detective Iba a intentar convencer a Lisa para que la ayudase en la investigación. Gianni aún seguía decidida a impedir que Miss intimidase o presionara a Lisa. Pero resultaba difícil buscarle tres pies al gato a las cosas que la detective estaba diciendo. «Necesitamos una muestra del ADN del violador», dijo Miss. Lisa hizo una mueca de desagrado. Quiere decir de su esperma, ¿sí? Lisa sacudió la cabeza. Me he duchado, me he bañado y me he lavado a fondo. Espero, por Dios, que dentro de mí no quede nada de ese tipo. Miss insistió reposadamente. De 48 a 72 horas después de la violación, se conservan rastros en el cuerpo. Necesitamos efectuar un frotis vaginal, un peinado de vello púbico y una analítica. El médico que vimos ayer en el Santa Teresa era un auténtico majadero, dijo Gianni. Miss movió verticalmente la cabeza. A los médicos no les gusta nada atender a las víctimas de violación. Si tienen que comparecer en los tribunales pierden tiempo y dinero. Pero a ustedes nunca debieron llevarlas al Santa Teresa. Ese fue uno de los muchos errores de Matt Henty. En esta ciudad hay tres hospitales con la designación de centros de agresiones sexuales y el Santa Teresa no es ninguno de ellos. ¿A dónde quiere que vaya? dijo Lisa. El Hospital Mercy tiene un servicio de examen forense de agresiones sexuales. La llamamos Unidad EFAS. Gianni miró a Lisa y asintió. El Mercy era el gran hospital del centro urbano. Le atenderá una enfermera experta en el reconocimiento de agresiones sexuales. Un ayudante técnico sanitario que siempre será una mujer, continuó Miss. Está especialmente adiestrada en el examen de pruebas, cosa que no ocurre en el caso del médico que le atendió ayer. Este seguramente hubiera malogrado las pruebas que hubiese encontrado. Era evidente que los médicos no inspiraban mucho respeto a Miss. La detective abrió su cartera. Gianni se inclinó hacia delante curiosa. Dentro había un ordenador portátil. Miss alzó la tapa y presionó el pulsador de encendido. Tenemos un programa llamado TAFE, Técnica Electrónica de Identificación Facial. Nos gustan los acrónimos. Esbozó una sonrisa torcida. A decir verdad lo cree un detective de Nos permite reunir los rasgos y formar un retrato del agresor sin recurrir a los servicios de un dibujante. Se quedó mirando a Lisa con expectación. Lisa proyectó los ojos sobre Yanni. ¿Qué opinas? No te dejes presionar, dijo Yanni. Decide por ti misma. Tienes perfecto derecho. Reflexiona y haz lo que consideres oportuno y con lo que te sientas a gusto. Miss lanzó a Jenny una mirada feroz, plena de hostilidad. No se la presiona, dijo Lisa. Si desean que me vaya, es como si ya estuviese fuera de aquí. Pero quiero que sepan una cosa. Deseo coger a ese violador y necesito su ayuda. Sin usted no tengo ni la más remota posibilidad. Yanny se perdió en el infinito de la admiración. Miss había controlado y dominado el curso de la conversación desde que entró en el piso y, sin embargo, lo había hecho sin avasallar ni manipular. La detective sabía lo que llevaba entre manos y lo que deseaba. No sé, dudó Lisa. ¿Por qué no echa un vistazo a este programa informático? Sugirió Miss. Si le altera el ánimo, lo dejamos sin paz. Si no le afecta, al menos tendré una imagen del sujeto tras el que voy. Luego, cuando hayamos terminado, decide usted si quiere ir o no al Mercy. Lisa volvió a titubear. Al cabo de unos segundos dijo, ¿Vale? Recuerda, terció Janney. que puedes suspenderlo en el momento en que empiece a trastornarte. Lisa asintió con la cabeza. "Empezaremos", dijo Miss, "con un esbozo aproximado de su rostro. No se sé, parecerá mucho, pero será una base. Después iremos perfeccionando los detalles. Necesito que se concentre a fondo en la cara del agresor y me haga una descripción general. Tómese el tiempo que le haga falta." Lisa cerró los ojos. Es un hombre blanco, aproximadamente de mi edad, pelo corto, sin un color particular. Ojos claros, azules, me parece. Nariz recta. Miss accionaba un ratón. Gianni se levantó y fue a situarse detrás de la detective de forma que pudiera ver la pantalla. Era un programa windows En la esquina superior derecha había un rostro dividido en ocho secciones. A medida que Elise iba citando rasgos Miss, llevaba el cursor a un sector del rostro, pulsaba el botón del ratón y se desplegaba un menú. Luego corregía las partes del menú de acuerdo con los comentarios de Lisa. Pelo corto, ojos claros, nariz recta. Mentol más bien cuadrado», continuó Lisa, «sin barba ni bigote». «¿Qué tal?». Miss volvió a hacer clic y en la parte principal de la pantalla apareció el rostro completo. Representaba un hombre blanco en la treintena de facciones regulares. Podía tratarse de uno entre mil individuos. Miss dio la vuelta al ordenador para que Lisa pudiera ver la pantalla. Ahora vamos a ir cambiando esta cara poco a poco. Primero se le iré mostrando con una serie de frentes y nacimientos del pelo distintos. No diga más que sí o no. ¿Preparada? Claro. Miss pulsó el ratón, cambió el rostro de la pantalla y la línea del nacimiento del pelo retrocedió súbitamente. No, dijo Lisa. Miss hizo clic de nuevo. La cara presentó esta vez un flequillo recto como el de un anticuado corte de pelo estilo Beatle. No. El siguiente fue un pelo ondulado y Lisa comentó. Este se parece más, pero creo que llevaba raya. El que apareció a continuación era un pelo rizado. Mejor que el anterior, dijo Lisa, pero el pelo es demasiado oscuro. Cuando los hayamos repasado todos, volveremos a los que le parecieron y elegiremos el mejor. Una vez tengamos la cara completa, procederemos a perfeccionar las facciones, retocándolas convenientemente, oscureciendo o aclarando el pelo, desplazando la raya, rejuveneciendo o envejeciendo todo el rostro. Janice se sentía fascinada, pero aquello iba a durar una hora o más, y ella tenía trabajo. He de irme, dijo. ¿Estás bien, Lisa? Estupendamente, respondió Lisa, y ya comprendió que era verdad. Tal vez eso fuese lo mejor, que Lisa se comprometiera activamente en aquella caza del hombre. Lanzó una mirada a Miss y captó en su expresión un centelleo de triunfo. Me equivoqué, pensó Gianni, en mi hostilidad hacia Miss y en mi actitud defensiva respecto a Lisa. Desde luego Miss era simpática. Siempre tenía a punto la palabra precisa. De todas formas, su prioridad no era ayudar a Lisa, sino atrapar al violador. Lisa seguía necesitando una verdadera amiga, alguien cuya preocupación primordial fuera ella, Lisa. —Luego te llamo —le prometió Gianni. Lisa la abrazó. —Nunca te agradeceré bastante el que te quedaras conmigo —dijo. Miss tendió la mano a Gianni. —Celebro haberla conocido —dijo. Gianni le estrechó la mano. —Buena suerte, deseo. Confío en que lo detenga. —Yo también —repuso Miss.